es una locura, es un insulto al profesionalismo de nuestros docentes, eh, es este, un, una cachetada al esfuerzo que estamos haciendo eh, las provincias por, por llevar adelante este, el fortalecimiento de la educación pública, o sea que estoy muy indignada ¿no? y tengo mucha tristeza al respecto. Uh -huh. eh, ¿Cómo están las condiciones, volviendo a lo que es el inicio de clases? ¿Edilicias están dadas para que los pequeños de cuatro años ya, ya accedan a la escolaridad? Sí, eh, las condiciones ya están dadas, felicita, están adecuadas todas las aulas. Esta semana próxima, entre el 1 y el 3... no vamos a dedicar a recorrerlas uh -huh. para chequear el resultado final, si bien el director de administración y la directora de inicial y las coordinadoras que debo destacar el esfuerzo que han puesto están trabajando en ese sentido pero la última mirada quiero darla yo así que esta semana voy a chequear este, en qué estado están las aulas, los muebles están todos este, comprados las directoras han recibido los fondos para comprar este, los materiales didácticos. Así que esperemos que esté todo este, en condiciones para el 6 eh, estar este, poniendo a, a estas aulas dentro del sistema educativo y que todos los chicos de 4 años puedan acceder a la educación.